Bueno, eh, voy a invitar a un amigo mío que aparte de ser mi amigo es mi familia porque es el padrino de mis hijas y que la rompe y que yo empecé en la música siendo muy fan de él, de hecho cuando yo empecé la música era muy fan y cuando lo conocí dije carajos tengo que actuar como una persona natural. Y después dije, ¿por qué? ¿Por qué? Si su música es increíble. Entonces ahora me siento en el lugar y en la posición de decir firmemente que soy fan de los colegas que elegí como amigos y los amigos que elegí como artistas. Así que vamos a arrancar así.